Americano Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada. Vozera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de Martires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por Radio Web La Retaguardia.com.ar Maña mina lo compañerokuera, pe maña mina mbaicha pau. Omnyaña la ore yvyrami, ore familia kuera kyha oíha. Omnyaña oitypa haa ndohecha la autoridadekuera. Mba'e ikopeje pe añta autoridadekuera pe lomita. Ajebay je tu uche ago la ore familia kuera amigo ave chea Ahí llega el chiste la compañía de mi cosa. Ahí en la historia de la escuela, no me la familia de la escuela, no me sale la familia. Me sale como a la familia, me sale como misa, amigo. Maña, a mí la laborería tengo que estar, la familia de la escuela, no me sale el corazón. O familia ape chaa o guacha o invadi paraguay chaa ñahundina koa pero grábate i video ai gato en esa mi ore Emayena la mitad hoya. Estoy guapama hoya pengo. Fue casi casi oyukapa suekuera. Ore valeirei ro salvapa chaka pehndu hoy pebala maicha opoi. Olicota roya ohaanke a mitame inocente pa eso va juntitas hikuai. Ha koanga tu meo mbahuikai maton. Ha maton jore aakha yai ujayma. Hore jukapata iko hikai koape. Ha ala merajukapata tohu na maikai. me ojapola no lo sabemos, hay gorejo ahí la vivo. Todo un de mare yucapa hay que haguei no se hagua. Cajonpe. Ha columna, oite garia, iau orgai palae de au. Que hay justicia los ya pobres he güey. A poranduche mi chelia. La gente moriahupa no andorekoi derecho o vivió honestamente, ha pete in vida digna oguerehobo. No Mi familia es muy desgraciada para llegar a Paraguay. No estamos viviendo en esa injusticia. da estamos desgraciados. Ahora es un privilegio para los brasileños. Por medio de la plata. No, right. A la plata, cuando pagamos la ley, la gente no se rompe. La gente no se rompe, pero la gente no pero la gente no akunpa piraltamente hina goabe lañañe gobierno peché porque ha e ochamo a curimboryahu ha omeamo asupe taybiravin na ha un pedazo de tierra y hañuacha o mantene familia pero no oñemegoabe privilegio a los brasileños a los changui y compatriotas pe no esai no en tu ha umia la invasor oreros enoia da haeri la invasor Orero he nei la invasor a los Yankees, a los brasileños, haumia pe haquera omee privilegio. Ajapa i ya graciado ñane gobierno. Ha ko aguiche ha emita. Oimeramo. Che apicha gente itavyasei chavei pero che eh, ndaipu. Aypuru kwa la che tavy na hay va auota he sequera pero ohoa oota enchagua gobierno corrupto. Mondaja oña na ko paraguaype. Ndai ya graciado a para compañera sea en ellos. Ah, no lo sé, eh, eh, no eh, lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Los brasileños son La misma cagada tocó la misma cagada tocó yo, la dio. Ah, oh, agua, audio, la misma cagada, en la época de el presidente Horacio Cartes, había mucha familia inocente a 30 años veí oí pepe ku ha kuera ha tractorazo pa ytpacha ykuera la hova a la misma cagada con antipañado ya por llegué ha pese ya hasta ha marido tiempo ve peta yayo koila la salo si es que oñemosebeta digo mitad hina naí ti oína naí ti oína yandopytypata pe jarekonema si es que laña moíamos pecho con gente doreco piedad ha sin perdón hacua de patala trabajo sin perdón pero como ayo piedad ahí ve pero hakuala de sistema porque cohacua de decisiones de eh todos los jueces fiscales al contra de su pueblo si es que ñan la piedad la mbiajure así que todos todos los todos los campesinado indígena y el blanco del vienta allá a lo mitad co co cero ñande ñemya co co cero Ah, da jaí bueno, avanza suficiente. No, no hay caso. Ya le pongo iglesia y al lado ya le pongo fuelo de Dios fuera, pero ni peteí con nadie entremetei, mba'ete, do'i ni do'oí oínde aveté, vera. Da campesino fuera de paciencia ndo'i aveté, vera. Sí es que este estamos totalmente mal en nuestro querido Paraguay. Me da me da legalmente lágrima porque hermano ya que debe matar a sacuruaty inocente policía ha inocente campesinos etapepe ojeeri ojijuka ha ambasila pechitepe luego oje tigo que ndorekoi upi eh o depende a surucha suru homama sepe lo ya en ese sentido y con agente venía la senaduría pe diputado fuera ha qua quan a favor de su pueblo solamente a favor del empresario rico eh así que bueno, vamos a, a transcribir el comunicado de la Junta Municipal de Yasuy Cañi. Comunicado a la opinión pública. Los abajos firmantes se dirigen a la opinión pública para manifestar cuanto sigue. Ante el violento desalojo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía... en el asiento Edison Mercado de Yacyt Cañé, Canindillú... la Junta Municipal, conjuntamente con la Intendencia... repudia enérgicamente la utilización de gases lacrimógenos... por parte de la Fuerza del Orden que fueron lanzados en medio de niños, adultos, mayores y mujeres, de forma irresponsable y desproporcional, poniendo en peligro hasta inclusive la vida de los medios de prensa y ciudadanos presentes. La Junta Municipal, conjuntamente con la Intendencia, rechazan la acción del gobierno que viola el artículo 128 de la Constitución Nacional, donde es expresa claramente que en ningún caso el interés particular puede primar por sobre el interés general, considerando que son 300 familias aproximadamente en dicho lugar, además existe varios cultivos y viviendas con más de 6 años de ocupación. Recordarles a las autoridades que estamos en un estado social y de derecho, donde todos los ciudadanos deben ser respetados en sus derechos garantizados por la Constitución Nacional, que el Estado debe garantizar una vida digna a los pobladores que tienen el derecho a la vivienda, a un ambiente saludable, a la salud, educación y todos los servicios básicos para su desarrollo. Sin embargo, estas acciones necesitan violan dichos derechos fundamentales de las personas desalojadas con la destrucción de sus viviendas, pertenencias y cultivos. Se insta a las autoridades responsables garantizar lo, lo que establece la Constitución Nacional en su artículo ya mencionado y a la población en general a mantenerse en alerta permanente para tomar acciones urgentes conjuntas que lleven a frenar estos tipos de abusos. Que la Junta Municipal y la Intendencia se solidarizan con todas las familias desalojadas y vulneradas en todos sus derechos. ya soy Cañí, 16 de enero del 2021. Y lo firman el presidente de la Junta Municipal, de apellido Barrios, no veo muy bien, y Fernando Díaz, intendente municipal. Bueno, evidentemente creo que queda bastante claro de qué lado están las fuerzas la, las fuerzas del Estado, la población. Y vemos que a medida que se acerca un nuevo periodo del matón de barrio Mr. Trump, los chacales locales hacen ejercicio de todas las leyes que emiten para desconocer la sacrosanta propiedad privada cuando está en manos de quienes la trabajan, cuidan y producen porque para estos saqueadores la única propiedad que vale es la de ellos y sus cómplices y las que ocupan con desalojos forzados también. Para el resto pese a los cantos de sirena, a los vendedores de humo del gran capital, son tierras públicas o en todo caso tomadas por el pobrerío que no tienen derechos a tenerla. No importan los legítimos derechos adquiridos por generaciones, muchos antes de que los forajidos padres abuelos de esta lacra hayan puesto sus pies en el Paraguay. Y si sus hijos son así es porque sus padres tuvieron las mismas prácticas en otros negocios ilegales o los mismos, y de los abuelos se puede pensar parecido. Esos deslaves traen estos lodos putrefactos. Lo que ha acontecido en Canendilluca, Aguazú y Cazapá, y antes en otros sectores de la República, hoy más parecida a República Republiqueta Bananera pero sin bananas, la apropiación dolosa, injusta, de las tierras de pacíficos labriegos con 7 años a 30 años de posesión, dejando de lado todo lo que se entiende que en un país donde un narco o cualquier tipo de crápula viene a comprar terrenos, se los dan en el acto por una buena coima, mientras a un conde nacional le puede llevar una o dos décadas cuando la ley de Usuco ya le da derechos posesorios plenos. Así está montada la venta de las tierras de la República, que se afianzó con esta ley mafiosa de Riera Zavala. Y estas ventas son ilegales en su inmensa mayoría, pero en algo están metidos las familias pudientes para hacer un Desarrollo Inmobiliario Alternativo, entre comillas, que consiste en ocupar tierras para luego desalojar a las verdaderas familias sin tierras y venderlas. En esto están metidos hasta el cogote hijos del poder. Y, por supuesto, la diputada cartista María Cristina Villalba y sus familiares, que en este caso actuaron con violencia criminal contra las casas y los servicios que llegaban a la comunidad, como los de la ANDE. La diputada del caso tiene una frondosa caterva de familiares que le cuestan al Estado paraguayo y a los contribuyen, contribuyentes 2.209 millones de guaraníes anuales, más otras partidas no incluidas. Eso la agarran todos. Y aquí queda pegado con Brea el fiscal general de la República, Emiliano emiliano Rolón, que designó, para este caso, a un fiscal de otro distrito para actuar allí y a otra baldulaque del clan Villalba, Estela López, abogada, que ahora dice ser la propietaria de las 2.000 hectáreas. Todas las penurias, los destrozos, las pérdidas para estas familias deben ser cargado a las cuentas del clan de Villalba y del clan mayor de HC como corresponsable. Porque en el Paraguay no se hace nada, no se mueve nada sin que él dé la orden. O por lo menos les da carta blanca, pero él va a recibir su parte. Creo que los que compren tierras de esta manera deben considerar que ese derecho está torcido desde la cuna, ya que las tierras se pueden vender a connacionales o hijos o nietos de tales que vivan en el país. Esta situación que agrava muchísimo la grave crisis social que perdura desde hace tanto tiempo y que mejoró sustancialmente, ya pasaron 12 años, con el tibio proceso de cambios de Fernando Lugo, que constituyó un aire fresco para las clases trabajadoras y no significó en la práctica ninguna disminución de los ingresos habituales de los grandes ganaderos e industriales, importadores y exportadores. Porque lo que se empezó a generar en una es una mejor distribución de la renta dentro del aparato del Estado. Nada nuevo, un simple acto de justicia distributiva ...que propició el desarrollo de la democracia con bienestar social en Europa Occidental. Pero aquí, hasta esas simples políticas de mejorar la distribución... ...fueron repudiadas y combatidas con crudeza. La feroz ofensiva de los sectores que se benefician del Estado Nacional en todos los ámbitos... ...han terminado por desarticular el desarrollo de la producción nacional y se basan en supuestos falsos de que si la macroeconomía funciona, esto redundará en beneficio para todos. Los resultados están a la vista. Solo se benefician los de siempre. El derrame tan, este, tan difundido será para el siglo que viene. La lucha de clases, tal como lo plantean los personeros del privilegio, está condenada al fracaso al mismo tiempo al mismo tipo de fracaso que las descabelladas propuestas de Mr Trump que quiere creer que el mundo está todavía en los 90 del siglo 20 craso error la creatividad de otros pueblos con una historia que no es la norteamericana ni la la de los países colonialistas y esclavistas de Europa y Medio Oriente o Asia son la clave de esta nueva etapa del capitalismo y el socialismo con los brics como herramienta para darle sepultura a esta etapa del capitalismo imperialista. Veremos lo que vendrá con la participación en igualdad de condiciones para todos los pueblos, los grandes ...y los pequeños, con las monedas nacionales al mismo valor y luego se verá cómo se sigue. Esto ayudará a terminar con las etapas previas al capitalismo que sobreviven en nuestro país y son la base de la expoliación de 2.000 familias sobre el resto y que, en base a las políticas aplicadas por sus empleados, han resultado en la mayor inmigración juvenil de todos los tiempos, en la destrucción planificada de la educación y la salud pública, en la casi la casi desaparición de la industria liviana y mediana en manos de connacionales, en la destrucción próxima de la red familiar campesina e indígena. Me surge una pregunta. Si no hay trabajo con una remuneración acorde con el costo de vida y no se produce nada más que en este momento menos del 20% de lo que se consume, ¿qué negocio, ¿qué negocio les viene a los importadores si no hay para comprar las mercaderías y muchísima población genera autoconsumo de supervivencia? ¿Dónde se queda su negocio? Pero hay algo peor, no se les da a las familias, lugares para trabajar o vivir con decoro. Se los quiere hacinados, enfermos y desesperados. <coughs> Pretenden tal vez que la mujer tenga como salida la prostitución y las niñeces también. Que los jóvenes tengan el sicariato como ocupación. Les aclaro que es un mal negocio para la sociedad y más para ustedes que para los demás. Así, en este estado de cosas, se fra fraguó la Revolución Cubana. Peña mire que pucca viva i voque que ben añu petei Rogago porgui a gent del pui peembarga puverromont valceí Eimo a xere a joge jallnde fo a se ve siempre oñe presentaje en tu bohín de la neñe, eh, eh. Se de sala y de costa y eres, ukeba, de ayuromo manduja. Ah. E i cuajanuan aroja i cuja arolla, eh, la neñe, eh. A mi vida de un día sábado cada vez que jape ya hallo a los no, angayos Vem el nivel A ja, un domingo pues jarebe Pueblora, pebe yo topa Almoa unes, en baebe Toru, baite, pero saludar El kirirín te hace sa, sí. la sala O pebe y malo seguir Era pues jueg, lo año hago a por andú va haver paro sentí. Veres al teu baixos i Ja ho puc oi una buga, també nyemeta. Vivo ne pudi arse aniwa kere tu pa Mere Paco se vente sus piñoña nembora el cuco apeo quebranta yajehejante na yo espir Sin dale ini marejai come se dir Porque vive te coste sal en pole fi veva com un docul venembora ijubi seture I e a qua vama la roja i go ja enterote laxe Dente boí la sellana iguenyi tan miham ni indepòsil. No, estamos 31. Bueno, y hablando de Cuba, ¿por qué no piensan que no se han entregado en los brazos de los que fueron sus verdugos hasta el primero de enero del 59? Del 98 que ocuparon Cuba después de la guerra sabiendo que el ejército español estaba en malas condiciones quisieron hacerse dueños de Cuba, Puerto Rico, Guam y otra y Filipinas. Bueno, Filipinas este fue lo último, pero esa recuperó su su libertad pronto. Puerto Rico sigue y es el último orejón del tarro, pese a Puerto Rico, en estas últimas elecciones hubo una feroz fraude, como eh, más o menos igual al nuestro, porque no les interesó que los independentistas, a los que dicen que es un pequeño grupito, bueno, pero los independentistas detuvieron ahí pegándole en el palo, si no ganaron. Ganaron en algunas, por ejemplo, ganaron en casi todos los circuitos, pero perdieron el conteo final. Bien, ahora, volviendo a Cuba, ¿qué le dio la, revo la revolución a los cubanos? Les dio dignidad, los alfabetizó, y les dio todo lo que ustedes les niegan a nuestras gentes hoy. Nosotros tenemos un periodo histórico de dignidad y soberanía popular. Y todavía ese hecho está presente en el inconsciente colectivo. Todavía ese periodo está pidiendo volver a ser. Bien, veamos que las remesas del exterior... Son 600 millones de dólares y ustedes, muy campantes, le han negado la posibilidad de votar en las próximas elecciones a los paraguayos que estamos afuera. Tampoco acceden al pedido de adentro, de los paraguayos de adentro y a los paraguayos de afuera, por el cual se deben confeccionar padrones con los que tienen el documento paraguayo los paraguayos de afuera nos sentimos rechazado como conna nacionales mientras no dicen nada con la plata de la que también viven ustedes más allá de las binacionales y otros rubros multimillonarios como lo es el lavado de activos que hoy se ha disparado exponencialmente y también tienen otras desfachateces enormes de fachateces, Como, por ejemplo, eh, podemos plantear de que no miran para ningún lado lo que pasa en el río Paraguay, donde las, donde las grandes arroceras se han chupado prácticamente todas las aguas del río Paraguay. No es poca cosa. El río Paraguay está casi seco y el río adicional que armaron las grandes arroceras, está a pleno. Pero ustedes no ven nada. Ahí no ven nada. Y otro que también, este es un desfachatado total, el ministro de Industria y Comercio, que también roban Itaipú en la Binacional, que habla de eliminar el salario mínimo para que los empresarios puedan por supuesto internacionales, vean un país espectacular. Donde no existe el salario, los trabajadores están en las mismas condiciones que cuando existía el rey, los vasallos y los esclavos o los siervos porque también dicen macanas porque he consultado con compañeros de Suiza, Finlandia y Alemania y ahí el salario mínimo tiene otro nombre, pero es salario mínimo. Así que este Javier, otro Javier también este viene a decir macanas y a querer vender de que realmente sin salario vamos a estar mejor que con salario. Y me refiero básicamente a Javier Jiménez, el ministro de Industria y Comercio que roba en dos lugares al mismo tiempo. Es decir, está de funcionario en dos lugares, ...es un delincuente... ...porque... ...va en contra toda... ...toda la... Este, ...lo que plantea... ...se plantea como... ...como... Este, ...una... ...un gobierno... ...este... ...democrático... ...y realmente... Parece eh, que leen, se leen mutuamente, diría yo, porque uno de los que mejor ha aprendido a llevar a la práctica estas políticas contra el pueblo trabajador es justamente el esperpéntico presidente Javier Milley. Y este ministro parece que lo lea a Milley, o lo sigue por X, quien demuestra... Javier Milei, quien demuestra con alegría y absoluta desfachatez su ignorancia supina en todo lo atiniente a ciencias y tecnologías, salud, educación, infraestructura y todos los etcétera que se les ocurran. Por ejemplo, ahora que hay un este una una gran cantidad de casos de, de tuberculosis, este enemigo de la población volteó a saber la Dirección de Género y Diversidad, la Dirección Nacional de Recursos Físicos, la Dirección de Municipios y Comunidades Saludables, la Dirección de Investigación en Salud, la Dirección de Interoperabilidad, Estándares y Desarrollo, la Dirección Nacional de Integración del Sistema de Salud, la Coordinación de Equipamiento Médico y de Arquitectura Sanitaria, la Coordinación de Salud Familiar, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, la Coordinación de Uso Apropiado de Antimicrobianos, la Coordinación de Zoonosis, la Coordinación de Tuberculosis y Lepra y estamos en Plena Revolución etapa de desarrollo de la tuberculosis, la coordinación de hepatitis virales, la dirección de integración de información sanitaria, la coordinación de vigilancia epidemiológica por laboratorios. Todas estas cosas, en principio, la empezó a boletear este espécimen. Y es un tipo que, no quiero repetir lo que dice Santiago Cuneo, pero realmente se lo merecería. Porque solo sabe gritar vulgaridades, pero no encara nada porque tampoco se le da mucho la lectura. ¿Será que no sabe leer? ¿Y dónde estudió? ¿Cómo hizo para avanzar en una carrera donde hay que leer y razonar bastante? Lo compró al título, como dicen las malas lenguas, la más reciente resolución liquidando la labor de miles de científicos y técnicos, licenciados y personal altamente cualificado, formado en la Argentina y ni en el exterior, porque el Adorni que tiene ahí de, de vocero los calificó de extranjeros por haber estudiado afuera también capacitado afuera, pero en la Argentina han hecho su, su capacitación base. Y esto fue hecho durante décadas, generaciones enteras, con rindes fantásticos. Este contingente de trabajadores de alto valor es expulsada del mercado laboral, dando lugar a un verdadero festival de adquisición de cerebros para las grandes empresas multinacionales de Occidente, que no invierten en capacitar, sino que aprovechan a los ya formados. La destrucción del capital humano en ciencias aplicadas, en realidad en todos los estamentos, es un genocidio propio de los sionistas. En este caso, es una apropiación indebida de los logros científicos científico, técnicos que ha pagado con su impuesto y su esfuerzo conjunto el pueblo argentino. También una actividad sionista la de empobrecer a los pueblos que confían en sus palabras y no se fijan en los hechos concretos. Bueno, en el Uruguay se están despidiendo los amigos de Milei, pero dejan sus semillas en la composición del nuevo equipo gobernante porque hay algunos con la lapicera mediana y grande que buscan que los militares torturadores, desaparecedores, violadores y asesinos sean beneficiados con prebendas y privilegios que sus víctimas no tuvieron. Tampoco dicen dónde exactamente los enterraron. Entonces, corresponde que si sigue vigente el delito, ellos sigan en cárceles comunes y sin privilegios de ningún tipo. En Bolivia la marcha por la vida y en defensa de la vida democrática, de la constitución y las leyes vigentes, están queriendo ser reemplazadas por decretos leyes para beneficiar a los conmilitones ultraderechistas golpistas de Lucho Arce Catacora, que subió con el MAS y los traicionó desde el gobierno. No solo genera una corrupción galopante en sus ministros sino que también ha hecho que los hijos de Lucho Arce y algunos familiares de Choquehuanca se queden con las industrias más importantes de Bolivia los hijos de Lucho Arce se han quedado con el manejo de litio con el, los cuales están tratando de forzar para que antes de que puedan pueda el pueblo actuar el eh, gobierno norteamericano o las empresas que la representan se queden con el litio de Bolivia bien en los cuatro países de la cuenca del Plata de se está formando la lucha de clases para favorecer los intereses y a las empresas norteamericanas que quieren saquear impunemente. Entre ellas de la, la de Elan Mac, Elan, Elan Max, Mux, Starlink que se beneficia con subsidios estatales de Estados Unidos y los países que lo reciben, barriendo como en la Argentina con todas las empresas especializadas que pueden poner en peligro su posición dominante. Por ello es que Milei y su banda le dan todas las posibilidades. Además es sionista. Y hablando de de Lomax se supo que un que se ha producido una verdadera avalancha de universidades de Europa, Asia y África por ahora, solamente son unas 80 universidades y centros de, de estudios técnicos especializados que han decidido dejar de utilizar la red X por sus orientaciones racistas, extremas, antidemocráticas. Asimismo, esto está generando una movilización de usuarios para dejar vacía a X por sus apoyos a las anexiones a Groenlandia, Canadá, México, Panamá y todo lo que les parezca bien a los Yonis. En el Perú hay una movilización nacional contra las maniobras de Nina, Dina Boluarte y Keiko Fujimori, entre otros, para quedarse por tiempo indeterminado con el poder político del Estado y modificar las leyes económicas electorales que beneficien a las clases más acomodadas y, sobre todo, no se puedan impedir el saqueo de los recursos naturales ni modificar las actuales condiciones de la minería extranjeras por otros 50 años. Las movilizaciones no se interrumpen y las luchas sociales se intensifican. En el Ecuador, la situación está cada día más convulsionada con las élites tratando de doblegar al pueblo nuevamente con maniobras políticas y la acción de bandas criminales. Llegó al tal punto los desastres que hacía el niño bonito este, Daniel Novoa, que obligó a la Cámara de Representantes, a los diputados, a darle la salida y a ponerle a la vicepresidente. Pero están permanente esto está muy movedizo porque los intereses norteamericanos este, están permanentemente haciendo lobby para que no se cambie nada. Parece Paraguay a Argentina, pero lo que crece es la participación de la juventud con los candidatos de la Revolución Ciudadana que apoya a, Luis, a, la, a Luisa González a presidente. Al final será ella u otra persona, pero se hace cada vez más imprescindible la vuelta del correísmo para resolver los graves disturbios económicos que generaron los tres últimos gobiernos de Moreno, Lazo y Novoa, el último, el peor. ¡No, no! ¡Péjate esa <risa> pastumia! <risa> ¡Qué potifama! ¡Uy, qué nada ¡Buen día! ¡Ay, ya, vaya aquí! ¡Ay, por la mente, mi hijo! Es que ¡Ay, cua, ¡Ay, cuáles más que estoy... ¡Ay, qué provecho! ¡Ay, qué nada! ¡Ay, qué nada! ¡Ay, qué nada! ¡Ay, qué nada! ¡Ay, qué nada! ¡Ay, qué nada! ¡Ay, la se puso a mí. Un día ahí con la pierna, me me miedo y me va a Ah, pero es mamá, ¿no? Imagínate. A ver, Guillermo, Gilberto, Juan, Adrián, Oscar, Antonio, Coco, Pedro, Julio, César, Silverio. Hay una peña bella, otro beaña. ¡Vé, vá, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué la pe amota taipupe o yapoma la kay ha. ¿Hace como a como a mí, na le ha campeón el goman de los días y yo no lo gastamos antes nada de Roberto Martínez otro goman de los días del rucho ahí, vio a ver, goma, ¿De Russia, a, vea, no, vea Martillo ¿y cómo? a ver a no clavabé, mario y está el rubul escano a que el rubul escano mi cabrón ya, hijina no? ¿no? a la con el piraltu ya, ¿Eh? espiral eh va, eres, Ay, con ébote allá en vez <risa> <risa> <risa> <risa> ei marcante baitego lo vital no te pago a vecina oh vital vino ferre Alv... san roredo a vino ferre y pa' allá va en ei marcante va a la ropa Ma erebio, ma manejajo de cuñacay. Ma ale toa ti, tengo de yoyina. Ma ma uyina toa ti. Digito a cosa. Ma emi mayhyoy ko guahay ayo. pero de panawi. Alejandro, uno hace manioca, Alejandro. Llega que mi hijo la Japón Fíjate la ña me mató porque con tiempo con niños con la ña de y Gina Y pudo no me tancio A ver a Jaina es su gente a ver albino ferrer De aébole a la de la torna A ver a ito a kota ja ja de yo emongaruña nde la ton yelmo ya yamaka Yo quiero que te vayas a ver A mí me voy a Hablando de mí, yo no le reglo nada 8 de diciembre, navidad Año nuevo Semana Santa No me voy a ir a ver Yo me voy a ir a ver Yo me voy a ir a ver Yo me voy a ir a ver Yo la gente que me ha pedido a la mano, la gente que me ha pedido a la a la mano. a poner la mano. Yo no me voy a poner ¡Vamos! a ser más Eh, ¿o verás, ¿Año te va Yo se lo pague más desde, Espera, se me anda ya el copamo. Ay, ahora pende. Paco mucha, gracias, man. Alejarlo a mi novia, de que tú le coama ni Bueno, en la provincia, y bueno, no sé, no me sale bien de dónde dónde fue, pero fue el coche de un dirigente sindical, Rubén López, secretario de Acción Política de Ate Capital, secretario gremial de la CTA de los Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, que sufrió un atentado en la madrugada ajá, del 14 de enero, cuando su vehículo fue incendiado y destruido de manera automática sospechosa en la cercanía de su domicilio yo diría que más que sospechosa es mafiosa Rubén es uno de los principales referentes en la lucha contra el vaciamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación liderando el reclamo contra la gestión de Cuneo olivarona por los más de mil despidos injustificados y el ataque sistemático a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector. Este ataque no puede desligarse del clima de violencia verbal e intolerancia política que sectores del gobierno promueven y que habilita a grupos violentos cometer actos como este es inadmisible que en un país democrático se fomenten este discursos que habilitan agresiones contra quienes alzan su voz para defender derechos y oponerse a políticas de ajuste Bien, eh, no se ve bien, así que este, paramos acá, porque realmente eh, es lo que pasa cuando en los países un grupo de, de gente que mira para afuera y defiende los intereses foráneos, en vez de defender los intereses nacionales, termina queriendo imponerse a como dé lugar. Los sionistas son iguales en todos lados. Así que esperemos que alguna vez sean declarados enemigos de la humanidad. Bien, vamos este a ver eh, algo que Realmente parece, y tal vez algunos lo digan sin lugar a dudas, el triunfo del eje de la resistencia en Palestina. Una Palestina libre y soberana. La declaración del Comité Nacional Palestino dice el día después del alto del fuego, aumentar la presión para poner fin al genocidio y ayudarnos a desmantelar el apartheid. El día después del, al del alto del fuego intensifiquemos la presión para que cese el genocidio y nos ayuden a terminar con este genocidio. Porque en realidad Israel... ha seguido atacando pese al acuerdo. Así y todo, este acuerdo es una victoria histórica después de más de 15 meses de intensos enfrentamientos con el régimen de Israel en la asediada franja de Gaza y en todo Palestina, porque se habla de Gaza pero esto es en toda Palestina. El acuerdo representa el fruto de la resistencia heroica del pueblo palestino y su resistencia en Gaza. Ha subrayado que la firmeza y determinación mostradas durante más de un año de conflicto han sido cruciales para alcanzar esta victoria. El pacto ha llegado como resultado de nuestra responsabilidad de detener la agresión sionista y poner fin a la masacre y la guerra de exterminio ha declarado el grupo jamás en su comunicado También ha expresado su agradecimiento con el apoyo internacional recibido durante el conflicto. Bien, hasta acá llegamos y no queremos dejar de solidarizarnos con la familia de la de Rosario Ramona Pérez Viuda de Franco que pasó a la a la historia y es nuera del legendario para P Tiporá el coronel Rafael Franco. Que en paz descanse la compañera. Bien, nos estamos yendo. Un abrazo y hasta la próxima. Qui, tot i que ja va pota que em prepara